e n e l noventa y tres punto cuatro de la FM, tu programa, las somos todas. De mayor, quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para la deportista. Para las alérgicas. Para las limpiadoras. Para las cómicas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Florero, ancha, la... Un programa hecho por mujeres. Y algunos. s hombre! ¡Es mi sueño estar en bata! Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer d o r a d o Buenas tardes, hoy está esto medio vacío, pero pronto se llenará. Esperamos invitados que vienen un poco más tarde, invitadas. Y aquí tenemos siempre fiel a Valle. ¿Cómo estás, Valle? m a b i e n la más, estupendamente. Te veo muy contenta, Valle. Sí,、hoy. estoy contenta, mira. De estos días que, que está una contenta. p Eso que el tiempo está regular, bueno, se está muriendo nublado. Hay días que te vine e abajo y, y yo y tú más contenta que la más, más contenta que una pascua.、No. Muy bien, muy bien, así nos gusta verte, v a l l e ¿Toñi que está resfriada? No estoy resfriada, lo que tengo es de vez en cuando que me da algún golpe de top, pero simplemente. Pero eso es del tabaco, Toñi, tienes、sí. que dejar de y, fumar. Y no es de trabajar y demás. No, no, es el tabaco. ¿eh? Es, que, es que el trabajo salud, ya. Sí. q e vean c o m o decía mi marido: viva la tuberculosis.、Sí. ¿Qué decía? El, tra el trabajo salud dice: pues viva la tuberculosis.、Sí. Loli, buenas tardes. Hola, Loli. Hola, hola Valeria. ¿eh? A mi marido le gustaba trabajar más que、uh -huh. Soti.、Sí. Bueno, pues vamos ya a empezar. Hasta que vengan las personas que están invitadas hoy, h aprovechando b l a a para hablar de las noticias locales que ha pasado esta, esta semana en Écija, han pasado muchas cosas. Y ¿Por y dónde empezamos? Porque no nos va a dar tiempo. Venga, empezamos porque hubo una manifestación por la integración de, lo, de las personas trabajadoras. Del campo en el régimen general de la seguridad social en Sevilla, la pasada semana, que hubo asistieron, según datos que leí en el periódico, unas 12.000 personas. Después te, vimos un montón de actos esta, esta semana, de actos culturales, como por ejemplo Loli, o por ejemplo. El, el acto de, de la sombrita en la campiña que fuimos, ¿verdad? Exacto, sí.、Eh, para celebrar el Día Internacional del Títere, pues Diego, José Diego,、eh, que el otro día ya lo hemos tenido aquí en nuestra radio,、mmm, tiene montada la sala.、Mmm, ¿Cómo se llama? La sala... Pocas Luces. Eso, las salas Pocas、luces. Pues se hizo dos representaciones el sábado y pudimos asistir a una de ellas. Una era por la tarde a las seis y la otra por la noche a las nueve. Pues nada, pasamos un rato muy bonito porque el Teatro de Sombritas no estamos muy acostumbradas a verlo y fue pues impresionante.、Sí. Interesante, además nos enseñó、sí. la fábrica. Sí. Cómo se hacen los títeres y estuvo muy bien. Bueno, pues también tengo yo que he recibido las noticias del paro、eh, femenino en Écija.、Eh, en el mes de febrero, en Écija había 1.643 mujeres paradas, 100 más que en febrero del año anterior. Si tenemos en cuenta que los hombres han subido 1.100 más en el mismo periodo de tiempo, parece que el paro femenino no ha subido mucho. Pero hay que tener en cuenta que el paro femenino es mayor que el masculino, que muchas no acceden nunca a puestos de trabajo, que hay muchas empleadas. Del hogar, costureras, peluqueras, por casas que no figuran, que hay muchas mujeres también que ocupan media jornada y, y que todavía no ha empezado a afectar al sector de servicios el paro, porque los primeros que se han quedado parados son los, las personas que trabajan en la construcción y que trabajan en, en el automóvil. n o Pero bueno, esperemos que. Que se mejore la cosa. Y también esta semana ha habido, ya van llegando los invitados, ahora van a pasar. Esta semana han llegado, ha, ha habido donación de sangre en el Colegio Blas i n f a n t e el 18, el 19 y el 20, y os tengo que decir que en Écija、mmm, es uno de los puntos de Andalucía donde más donantes de sangre hay. 30 por cada mil habitantes. Y en el Miguel de Cervantes también. Sí, ¿no?、Ay. Y precisamente hoy escuché en la radio, no sé si lo habéis escuchado, en la televisión, perdón, que están haciendo unas investigaciones para producir a partir de las células madres, de los embriones, que hablábamos el otro día, sangre artificial del grupo universal que le va a valer a todo el mundo.、Uh -huh. Y eso sería maravilloso. Dice que puede estar eso preparado en dos o tres años. Muy en, bien, muy bien. Hombre, ¿El grupo universal eso qué clase de sangre? Una sangre que sirve para todo el mundo, porque tú tienes RH positivo,、eh, RH n e g a t i v o la que tengo fé de tú. Pues eso hay que saberlo, vaya, porque. Mi, tiene... marido, mi marido siempre decía que él tenía una sangre muy especial. ¿Será, sería l o m n i ó n de esa, ¿no? Pues tendría un RH negativo. Claro.、Eh, porque son, dos, o sea, son grupos、cero. A, B y Cero. cero, Entonces, cero y también AB. Entonces, el grupo Cero p、pues, u es、negativo. el s e que se puede aplicar, con RH positivo, se puede aplicar a todo el grupo de sangre. e o s r q u i e r el 18. Sí. Pues han aumentado en, en Ecija, han aumentado las personas donantes, 300 del año pasado a este. Yo lo que veo en las donaciones es que no va, va poca juventud. Va gente ya de, de 30 para arriba, 40 y tantos, pero jóvenes de 20 años y por ahí se ven pocos. Porque una misma, yo misma、también. no puedo donar sangre, ¿no? Por si por la tensión, por cierto. En o t o s c a s o no se puede, ¿no? Y algunas que donamos ya mismo llegamos a cierta edad ¿Sí? y tampoco no, hombre, podemos. Hombre, sí, hay que, que tener、sea. unos requisitos. Sí, ¿eh? claro. Pero para eso te analizan la sangre antes de. Mis niños empezaron a donar、de、sangre, donar. pero después no pudieron darla. Es que incluso tú vas y como te la analizas. Te, la, te hacen el análisis allí mismo, pues,、mm. lo mismo puedes donar ese día que no, porque tengas la, la hemoglobina baja, baja tenga, o tenga falta el hierro un poquito bajo, lo que o sea, la tensión tiene, baja.、No la tensión. Mm. Pero yo creo que los jóvenes no van porque no se están mentalizados, n o cuando le toca a alguien de su familia.、Ah. Con el tiempo que tenemos todos algún amigo, alguna amiga que ha tenido que operarse y ha necesitado sangre, entonces ahí nos duele y ahí nos, nos mentalizamos en eso, ¿no? Pues eso dice que la aguja, que la aguja, digo, pues peor que yo tuve la aguja, que yo era reacia totalmente, pero claro, yo he vivido dos casos que han sido los que me han concienciado、claro. para dar, y ya lo que hago es no miro la aguja. p u e Si s no me voy a. No, yo, me va a t r a s de t o d o Yo no tengo las venas para que me saquen tantas, porque es una poca y, y se ven negro.、Mm -hmm. Bueno, pues vamos a seguir. También hubo el otro día una charla sobre el Sáhara en el Instituto Vélez de Guevara. Sí. Tenemos aquí a la ponenta, ponente. Sí. <risa> Loli Cencilia con Miguel Ángel Bustamante, sí, cuéntanos. Pues nada,、eh, dentro de una s jornada sobre s la paz que organizaba el Instituto Vélez de Guevara, ...pues nos invitaron a Miguel Bustamante y a, y a mí a que habláramos sobre la situación del Sahara. Pues estuvimos allí、eh, y bueno, Miguel le estuvo explicando la, el conflicto, cómo se, había, cómo se había creado, cómo estaba. Como o sea, la situación política, y yo aporté pues de la situación a nivel de la mujer, a nivel familiar, de las, de las costumbres, y fuimos ilustrándolas con una fotografía de cuando estuvimos allí en el Sahara. ...y parece, Eran los cursos de tercero, el auditorio estaba completo. Y hubo atención, ¿verdad? Sí, <ríe> sí y después también hubo preguntas que ellos se interesaron de, situa de cositas que, que querían saber. Y bien, ambientamos también con、mm, telas del Sáhara, también les pusimos lo que es la rosa del desierto, algún cuadrito que llevamos de hecho de arena, pulseras que, que ellos fabrican. Y los, los utensilios para hacer el té. Y、mm. bueno, lo de la m e l f a pues me atreví a ponérmela también para que vieran cómo, cómo se visten las mujeres saharauis, que son guapísimas todas. Nuestras oyentes no saben lo que es una m e l f a Loli. Pues es una tela de una longitud de dos metros aproximados, por unos sesenta de ancho. Y que con dos nudos hechos así, un nudo, otro nudo, meten la cabeza, sacan la mano y empiezan a enrollarse en ella, pasándolo por la cabeza, y es su adorno que llevan siempre. Porque las mujeres, a partir de las niñas, ya cuando、eh, tienen ya 12 años, bueno, cuando ya empiezan a tener la primera menstruación, ¿verdad? Ya también van con la cabeza tapada.、Uh -huh. Y la verdad que da un, una vistosidad, un colorido a la gente, de tantos colores. Y... Muy bonito. Bueno. Desde aquí también mandamos un saludo muy grande a los del Sahara, a, ver si, a los y las. A ver si se soluciona su, su problema, ¿no?、Sí. Que ya llevan más de 30 años luchando por la auto, autodeterminación y no hay manera. Ahora parece que el, El representante en las Naciones Unidas parece que tiene otra disposición, a ver si lo consiguen. Y además, en Marruecos están continuamente masacrándolos a los que se manifiestan y todas las cosas. Y el muro construido que hay allí, que es enorme, más de, no sé, Miguel dijo más de 3.000 kilómetros también de muro. Sí, el muro más largo que hay en el mundo. Exacto. De separación, sí, sí. Y, y además. Con minas, con anti, minas antipersonas, antipersona, sí. Sí. sí. Bueno, y hablando de temas tristes,、eh, ayer mataron otra mujer en Castellón, ¿no? Sí. y、sí, no me he e t r a d o Sí. Iban, yo no sé, ya he perdido la cuenta, 10 o 11. Una barbaridad. Bueno, pues tenemos una noticia buena. No sé si la, también la habéis, la habéis leído o enterado, que yo me enteré esta mañana. Que. Valle, ¿tú conoces a la húngara? s í h o m b r e Es de tu barrio, ¿no? Sí, en mi barrio. Bueno, Además, a pues... la madre y a la, la abuela, las conozco yo de toda la vida. Bueno, pues la húngara va a grabar un disco、eh, nuevo que se llama Mi sueño. Y en ese disco hay una canción que es contra la violencia machista y se llama la canción Hasta aquí hemos llegado.、Sí. Tengo ganas de escucharla. A ver. Además, el padre de su niña vive en mi, en mi bloque. Sí, ha sido sí. alumna mía sí. también. Sí, además se lo merece porque. Hombre, es muy luchadora muy, esa niña. ¿verdad? Trabaja, trabaja. Muy trabajadora. Muy trabajadora y... Después que es musulada, trabaja bastante b i e Muy trabajadora y ha sabido, sí, sí, ha sabido... salir adelante.、Sí. Bueno, y este, este año se cumplen 10 años de una cantante que seguramente te gustará a ti, Valle.、Sí. Te la va a poner el Selma a ver si la reconoces. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo que v e n t e al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta qué gongo me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa, esa pura clavelina que va de esquina en esquina. Por viento atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que b o l i l l a que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente v a s Tia lost a day, Tio. So Te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me ganó la vida. Me sentí orgullosa del cariño a que. Y para pagarle lo que me quería. Con cuatro palabras lo desengañé. Yo soy esa. Esa t oscura clavellina que va de espina en espina, v o l v i e n d o acá e la cabeza. Bueno, Valle, ¿la conoces o no? No sé, Doña Juana Reina. ¿Te gusta, supongo?、Oh, bueno, <risa>、eh, Bueno, mucho, pues, mucho. murió hace diez años. 10 años, ha hecho hora, sí. Ah, te lo dio la c o p l a el otro día también. Ah, sí. Sí, sí. bueno. Pues ese es un regalo que te hago yo yes, a ti ¿eh? hoy. g i s Es e o d s los cantos que a mí me gustan. <risa> hoy tienes un día bueno. ...hoy tienes Un día bueno. ¿eh? Bueno, pues el próximo día 27, el sábado, creo que es, ¿no? Se celebra el Día Internacional del Teatro. Y con ese motivo, pues hemos invitado aquí a tres personas. De la Asociación Teatral Ecijana Platea. Hola, Imma, ¿cómo estás? Hola,、pues, muy bien. e s una actriz como la copa de un pino. Bueno, b u e n Javier, hola, Javier. Hola, ¿qué tal? También lo mismo digo, a mí me encanta cuando os veo. Y Miguel, lo mismo. Hola, a b u e n a s t a r d e s Miguel, ¿tú de, de vocación tardía o siempre has hecho teatro? A mí me ha gustado, pero hasta que no he terminado mi trabajo, no, no he podido. Ya. Cogí la jubilación anticipada y entonces ya.、Empecé. Bueno, pues el Día Internacional del Teatro, o el Día Mundial del Teatro, es un día organizado por la UNESCO desde 1961, ¿no? Exactamente, sí. Sí, venga, dime. Desde el 61, sí. <risa> venga. Está reconocido por la UNESCO y, y lo celebra toda la comunidad teatral mundial. Y tenemos la, la suerte de que todos los años un, un personaje. Del mundo del teatro, escribe p、pues, un e s u manifiesto y la asociación a la Federación de Teatro de Andalucía Oriental, a la que pertenecemos, nos pide que antes de la representación leamos ese manifiesto. y Este año corre a cargo de Augusto Boal, que es un dramaturgo brasileño de, de renombre en el teatro. Sí,、eh, aspirante al premio Nobel de la Paz. De hecho, años, efectivamente. Por, que por lo visto tiene un, una técnica teatral que se llama、eh, Teatro del Oprimido. Efectivamente, está bien informada. <risa> <risa> que prepara muy bien su b e r e s prepara muy bien l o s d e bebé. Sí, es que me, me gusta porque también es de.、Eh, Trabajó con Paulo Freire, el de la Pedagogía de la Liberación. La no sé si lo conocéis. Bueno, pues vamos. El manifiesto no lo he encontrado, he querido leerlo, pero tú lo tienes. Pues yo te lo traigo. ¿Pero es muy largo? No, no, es muy cortito. Lo que pasa es que si en, si siempre antes de leer el manifiesto nos mandan información previa de quién lo escribe y, y su, su biografía y toda su vida. El año pasado la vida fue más cortita porque era un personaje más joven, pero este año, pues con la trayectoria que tiene Augusto, p u e sí s viene largo. Pero el mensaje es cortito, el mensaje pues tendrá, tendrá seis párrafos y, y es, es muy cortito. ¿Queréis leerlo al p ú b l o Podemos leerlo, podemos hacer un resumen de lo que habla, y, porque bueno, de todas maneras el sábado lo, lo leeremos completo para todo el público que vaya a vernos, porque es muy bonito, la verdad es que lo hace. Venga, pues、serie. léelo, por favor. Pues Augusto Boal dice que todas las sociedades humanas son espectaculares en su vida cotidiana y producen espectáculos en momentos especiales. Son espectaculares como forma de organización social y producen espectáculos como este que ustedes han venido a ver, que en nuestro caso irán a ver. Aunque inconscientemente las relaciones humanas se estructuran de forma teatral, El uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la elección de las palabras y la modulación de las voces, la confrontación de ideas y pasiones, todo lo que hacemos en el escenario lo hacemos siempre en nuestras vidas, porque nosotros somos teatro. No solo las bodas y los funerales son espectáculos, también los rituales cotidianos que, por su familiaridad, no nos llegan a la conciencia. No solo pompas, sino también el café de la mañana y los buenos días, los tímidos enamoramientos, los grandes conflictos pasionales. Una sesión del Senado una reunión diplomática, todo es teatro. Una de las principales funciones de nuestro arte es hacer conscientes esos espectáculos de la vida diaria donde los actores son los propios espectadores y el escenario es la platea, y la platea, escenario. Somos todos artistas, haciendo teatro, aprendemos a ver aquello que resalta a los ojos, pero que somos incapaces de ver al estar tan habituados al mirarlo. Lo que nos es familiar se convierte en invisible. Hacer teatro al contrario ilumina el escenario de nuestra vida cotidiana. En septiembre del año pasado fuimos sorprendidos por una revelación teatral. Nosotros pensábamos que vivíamos en un mundo seguro, a pesar de las guerras, genocidios, hecatombes y torturas que están acaeciendo, sí, pero lejos de nosotros, en países distantes y salvajes. Nosotros que vivíamos seguros con nuestro dinero guardado en un banco respetable o en las manos de un honesto corredor de bolsa, fuimos informados de que ese dinero no existía, era virtual. Fue afición de algunos economistas que no eran ficción, ni seguros ni respetables. No pasaba de ser mal teatro con triste enredo, donde pocos ganaban mucho y muchos perdían todo. Políticos de los países ricos se encerraban en reuniones secretas y de ahí salían con soluciones mágicas. Nosotros, las víctimas de sus decisiones, continuábamos con de espectadores sentados en la última fila de las gradas. Veinte años atrás yo dirigí Federa de Racín, en Río de Janeiro. El escenario era pobre. En el suelo, pieles de vaca, alrededor, bambúes. Antes de comenzar el espectáculo, les decía a mis actores: Ahora acaba la f i c i ó n que hacemos en el día a día. Cuando crucemos esos bambúes, allá en el escenario, ninguno de vosotros tiene el derecho de mentir. El teatro es la verdad escondida. Viendo el mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros y clases y castas. Vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida. Asistan al espectáculo que va a comenzar. Después, en sus casas, con sus amigos, hagan sus obras ustedes mismos y vean lo que jamás pudieron ver, aquello que salta a nuestros ojos. El teatro no puede ser solamente un evento, es forma de vida. Actores somos todos nosotros. El ciudadano no es aquel que vive en sociedad. Es aquel que la transforma. a e s e e s el mensaje de Augusto, que es muy social, como los grandes dramaturgos de,、sí, sí, de este、sí. mundo. Y desde nuestro pequeño quehacer del día a día, queremos también transmitir eso a, a la sociedad de Éfihán. Además, eso lo leen en todas las representaciones. En, toda la en todo el mundo, sí. ¿De、sí、qué nació? Creo, ¿Esto en el 61? En el 61、no. nació el... el Día. Ah, El Día. El Día, sí. Augusto Boal tiene unos añitos más. Este tiene. Sí, es mayorcito, ¿no? Sí, tiene 48 años.、Eso? El Día del Mundial del Teatro. Sí, Augusto nació sí, en 1931.、Parecido. Todo mi niño nació en el 61, no tiene 48.、Uh -huh. <coughs> Pues muy bonito, la verdad, es muy Sí, muy llamativo, muy social. Muy muy impresionante,、bien. la verdad. Es que... Acerca al teatro d la Entonces, sociedad. El teatro, no... ¿En el teatro San Juan? ¿O dónde? Sí, sí, e l teatro, el teatro, el teatro、eh? municipal, sí. ¿El sábado? Sí. A las seis y media. Bueno, vamos a hablar de vuestra asociación. Inma, ¿tú también estás en la asociación desde el principio? Bueno, <risa> sí, desde <risa> el principio. Quizá al principio no. No participaba tan activamente porque no me encontraba aquí en ECIA, pero desde que volví a retomar mi vida familiar aquí en ECIA, ...es como que echaba de menos eso, ¿no? El, el conocer a gente nueva, porque la verdad que la mayoría de mis amistades, ...que s o n las que tengo vínculos fuertes, ha s í a raíz del teatro. O sea, que animo a la gente a que haga teatro porque ya no es una manera de, de expresarte. De sentir, sino también de que te ayuda eso... a conocer a gente y que merece muchísimo la pena. s a l u d a a todos los de Platea, que somos muchos, ¿eh? Sí, sí. además. ¿Cuántos cuánto sois, más o menos? Ahora mismo habemos 16 personas y, y, la, y lo interesante de este grupo es que habemos desde jovencitos, 14, 15 años, hasta, hasta algunos mayores más que Miguel. <risa> y cada uno pues ha empezado antes, ha empezado después, pero. Hemos tenido la suerte de unirnos en un momento y, y con muchas ganas de, de tirar hacia adelante con, con este proyecto. ¿Y quién dirige? Bueno, dirigir.、Eh, dirigir, pues tenemos. Somos m u l t i d i s c i p l i n a <risa> r i o s Tenemos q u i é n se encarga de la parte escénica, q u i é n se encarga de la administración del grupo, que cada uno hace, hace su parte.、Uh -huh. La verdad es que somos muy solidarios en ese aspecto. <risa> no, tenemos,、eh... no tenemos nadie que, que vaya marcando la pauta y. í b a m o s todos a una, y en eso tenemos suerte. La verdad que yo soy vuestra primera fan porque voy siempre. <risa> <risa> y a mí me encanta. ¿A de e que... qué? ¿Cómo se llama? ¿El Mileto? El Mileto. Mileto. m i l e t c ó m o es? Gloriosus. gloriosus. Sí. Ese fue, ese fue el germen desde el que nació la asociación.、Ah, Ahí nació. Sí, porque、uh -huh. antes éramos alumnos del aula municipal. Sí, s Y lo que pasa, termina el aula, en junio terminan las clases y, y desaparecíamos hasta, hasta octubre, noviembre, que e m p e z a s e otra vez el aula. Y veíamos que había gente con ganas que nos quedábamos cortos con, con la representación de junio y dijimos, vamos a intentar hacer algo. Y efectivamente, pasamos el siguiente año en el aula otra vez y en cuanto la terminamos empezamos a montar la asociación. Y hasta ahora. Verdad, yo tengo que decir que es como un sueño hecho realidad, porque yo, la verdad, que llevo desde muy pequeñita, desde los 11 años, haciendo bueno, aquí en el aula municipal, pues siempre era una ilusión, ¿no? El hecho de que acabara en junio todo, era un trabajo durante todo un año, de muchas ganas, de muchas ilusiones, de muchas esperanzas de que, bueno, de que a ver si salíamos de ECIJA o se ha ampliado la cosa, porque es que era solamente eso, la presentación de fin de curso y ya está. Y bueno, pues parecía que necesitábamos que llegaran ellos, la parte también fundamental, ¿no? Javier, Miguel, gente con ganas, con ganas de luchar por eso que creíamos mucho. Y bueno, ¿quién nos ha visto y quién nos ve?、Eh? La verdad. Sí. sí, porque la verdad que la asociación nació mucho antes, hace muchísimos años, y no se daban ni cuenta. Necesitaban、bueno. ese pequeño empuje que, que dijesen: venga, que podemos, que tenemos calidad y que. Y que、Al、servimos para esto.、Eh, éramos muy, muy escépticos. Yo no, no, no me lo creía. Al principio no me lo creía nunca cuando Javier decía que sí, que podemos, que, que oye, que se están interesando por nosotros, que la gente n o quiere que repitamos, que hagamos más. Que... Yo decía, no me lo puedo creer.、Sí. Y, y la verdad, es que eso, que la gente responde y nosotros, pues también vamos. Aprendiendo a echarnos esa responsabilidad y a compartir tareas que también costaba, porque acostumbraba a eso, ¿no? A que l u i s l o hacía todo. <risa> claro. Miguel, ¿y ¿es y duro la vida del cómico, del artista? <risa> <risa> no es duro, una poca disciplina para los ensayos, no faltar, porque la verdad, n o empieza a faltar, nada, pero que va. Ahí nos ayudamos todos. Nos reñimos, pero al final, adelante, adelante, adelante, ya está. Los nervios, los nervios es lo peor. Bueno, pero vosotros ya casi sois veteranos, s Qué v a Qué v a m u j e r Si p e r c i é s e m o s los nervios sería malo. ¿no? lo bonito de empezar l a media horita antes de la obra y, y terminas de vestirte. Y... y esos tres minutos que vas viendo cómo se apagan las luces y el silencio se va haciendo, y es como. Que ya, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no puede salir s corriendo, ya, hay que echarlo todo y. Y dese, deseando que llegue el sábado. Yo, por mi parte, estoy deseando porque. Es verdad que sí que he trabajado con, con Miguel y Simon Miller, que ha sido la única obra en la que hemos coincidido. Luego con h a r a l no estuvo con ella desde. Desde niña. Desde, desde niña, niña, desde que teníamos 16 años. Y. ya te digo, deseando, deseando que llegue el sábado Dios y Dios que Dios. salga muy bien que os guste. <risa> Y este año somos tres, así que como falle uno de los tres. <risa> digo, Oye, pero que no vamos a h a c e a d e h ¿Verdad que no? no, ay, ay. no falla. ¿Quiénes son? ¿Los tres aquí presentes? No, no. no. A、ah, tú no, Javier. Yo, yo, yo, yo estoy en otra y, y también es, una pequeñita de tres personajes, porque este año nos hemos aventurado a sacar tres obras hacia adelante, porque tenemos compromisos, la verdad es que tenemos por suerte muchos compromisos con ayuntamientos de, de aquí alrededor, y y para no cargar un. Todo el trabajo en un solo grupo, pues decidimos hacer obras más pequeñitas que puedan moverse y, y que no tampoco carguen a un grupo de personas con todo el trabajo. Así que, valientes hacia adelante, tres o b r i t a s y empezamos con, con PPP la primera, y, y la siguiente, pues durante mes, los meses de mayo estrenaremos la siguiente, y, en, y a final de junio la otra, la otra que es más grande. La, Que te la, la presentaremos dentro del de aula. Qué bien. Estoy deseando, o v e r l a Y bueno, hablarnos de la obra. ¿De quién, quién ha escrito la obra? a q u i é Uy, p a a mí me he p i l l a un poco Federico, fuera de fuera. Federico Roca, me parece que es. ¿no? Federico Roca ha、sí. escrito la obra, sí. Es una, una comedia social también muy divertida. Muy、eh... Un poco siempre, rara. Sí, siempre, siempre elegimos c o m e d i a、sí, Decidimos hacer un grupo de teatro para pasar un buen rato. Claro. La, los dramas son muy bonitos, pero, pero, pero si vamos a estar un rato, vamos a reírnos, vamos a tirarlo hacia adelante riéndonos. Y, y siempre elegimos obras así de ese tipo, y esta es una de ellas, una obra muy, muy psicológica en cuanto al humor. Muy psicopática. Sí, muy psicopática. Psicopática. sí más, más psicopática porque no es、sí. nada, no, no, nada compleja. Tiene también su punto dramático, ¿no? sí, tiene un、sí, punto sí. dramático también. O sea que sí que. Yo pienso que en verdad sí que tiene un trasfondo dramático. Porque al fin y al cabo son dos mujeres y d a un poco de olla y de madre. Porque. Sí, sí. Bueno, es muy interesante.、Sí. Este hombre va a ser taxista. <risa> <risa> dos mujeres se hacen un mundo y cogen a un hombre y lo meten en su mundo. La que le p e n a al hombre. Viene un poco confundido. Se e s p e r a de nosotras, pues eso, ¿no? Una fantasía sexual o una fantasía erótica, no sé. En, con dos mujeres, ¿no? Pero bueno, luego la cosa, pues. Que deriva. Que d e r i v a Deriva, deriva. El misterio,、derroquero. el misterio. Sí, ¿no sí, no, pues, sí, el sí. misterio para el final. La suerte que tiene esta obra es que, aunque tenga un cierto trasfondo trágico, o Incluso tintes sexuales no se ven. Entonces, se dará cuenta, el adulto se dará cuenta de ese trasfondo, pero pueden ver los chavalitos jóvenes que no se van a dar ni cuenta. Entonces, van a ver la parte cómica gestual de la obra, pero no el trasfondo trágico. Entonces, está muy bien montada para eso y muy bien elegida para un día así. que、sí. Lo que queremos es que vaya muchísima gente al teatro y que conozca el teatro, que nos conozca a nosotros. Y que, y que se los pase bien y, y que, que tengan ganas de volver en mayo y que vuelvan en junio y que ...y los、no, vayan siguiendo y h a c e r Sí, porque los compañeros prometen, ¿eh?、Uf. Ahí Se están cociendo ahí dos cositas también. Bueno, que ya en su momento、pues、vendremos también a presentarla. Sí, s que verá. Claro.、Pues、claro que sí. <risa> ¿Y hay canteras o no hay canteras? Pues tenemos canteras dentro del grupo. Nos gustaría ...nos s g u t arrastrar í a a r con... con más gente que quiera entrar. Pero claro,、eh, hay que ir pasito a pasito, hay que empezar a crear afición, la afición c r e a la inquietud, la inquietud c r e a la cantera. Y, y no podemos negar que una asociación como la nuestra, como cualquier otra, necesita de s a b i a nueva siempre. Y, y quizás la ventaja que ha tenido Platea, el salto grande que ha tenido Platea como grupo, ha sido a partir de la entrada de gente nueva. Es cuando ha empezado a entrar, a funcionar y, y a subir rápido. Necesitamos de que entre gente, que, quien e q u quiera ir, que estamos para pasar un buen rato, chavalitos, adultos, personas mayores, quien quiera, solo tiene que probar. Quien tenga vergüenza, más motivo para ir, porque. <risa> Se le q u i t a la vergüenza. Pues, pues sí, la verdad es que sí. Y la timidez. Yo,、claro. yo iba para la guitarra y, y mi mujer me echó el. La inscripción para teatro y dije: Bueno, venga, echamos más rato juntos. Y mira dónde me tienes, pues cuatro años haciendo teatro. Dicen、venga. que las personas que son tímidas en el teatro hacen una gran、eh, actuación. Lo que no se atreven a hacer es la vida real. Veníamos hablando en el coche, Javier, yo precisamente digo. Si... Me da siempre que me veo a lo mejor, nos pasaba los dos, veníamos hablando los dos de lo mismo, ¿no? Que cuando nos vemos en un vídeo de estos típicos de cumpleaños, que eres tú, ¿no? Que no es. O un tipo de una entrevista que estás hablando, pues tú.、Eh, te cuesta mucho escucharte o verte, porque te sientes ridícula, en realidad. Y luego el, el hecho de verte actuando,、eh, es como que a mí, por ejemplo, no es que me guste, e v e r á Que me v e o los errores y lo que me gusta de mí, pero igual. No sé, no, no te sientes tan ridícula, ¿no?、Eh... Sí, es verdad, porque no te estás viendo、no、tú, ú Al fin al cabo estás viendo un peso, el personaje. Más, claro, estás、sí. viendo el personaje.、Chero. Entonces, sí que pienso que eso, la gente que son t í m i d a pues sí que es verdad, l e puede servir como un escudo y. No eres tú. Es sorprendente. Las reacciones de la gente que nunca se ha montado en el escenario es sorprendente, la verdad. Siempre ellos mismos se dan cuenta y. Y en la gran mayoría de, lo, de los casos. El que prueba、eh, repite. l e s pica el gusanito <risas> y repite, sí que es verdad. Sí, hay que tener el tiempo, claro, para ensayar. p o r q u Es í una sí, disciplina, sí. de qué es lo que más cuesta. Sí,、claro. sí. sí. <risa> sí, sí. Porque sí. dices, no tengo ganas, no, v o y no. No, no, s a c u s a Hay que cumplir. No, no,、claro. es, no es el cine que se graba corta, graba s、ah. otro día. Aquí el ensayo son todos los compañeros a la vez, o si no, no sale adelante el ensayo. La constancia, el,、uh -huh. el texto、uh -huh. se aprende bien o mal, pero se olvida muy rápido. Y, está. y no solo un texto,、eh. coger tu sitio en el escenario, los movimientos, coordinarte con tu compañero. Luego, ya si no empezamos a meter en parte técnica, que si luces, que si sonidos, todo tiene que ir bien, bien cogido. El decorado.、Sí. Exactamente. Mucha, muchas puntadas tiene eso, ¿verdad? Muchas, muchas. Muchísimas, más de las que se ven. Sí. sí. A la hora de montar la asociación, ¿habéis tenido facilidades por parte de la administración Lo que es para ensayar? Subvenciones. Opciones, Vamos a ver, subvenciones. Subvenciones no, porque las asociaciones nuevas, hasta que no l l e v a n cierto tiempo rodando, no, no tienen、nada. subvenciones. Nosotros pensamos que a partir del año que viene ya tendremos una oportunidad. Facilidades, pues según se mire, facilidades, pues todo el arranque ha sido a costa nuestra. Sí, sí es cierto que en la Diputación de Sevilla nos ayudaron mucho con el, con el trámite. La Asociación de Teatro de Herrera, que lleva ya muchos años trabajando en esto, nos ayudó también mucho. Por parte de la Administración local, pues relativo. Pues Nos ceden parte del teatro como almacén.、Eh, Eh, también n o ceden parte de las instalaciones para hacer ensayos, pero quien de verdad en Ecija nos está apoyando mucho es Silvia de la Casa de la Juventud, que ahí tenemos las puertas abiertas para lo que haga falta con sí, los、entiendo. pocos medios que tiene. que Ya nos sí, dijo、claro. que más quisiera e a dejarnos un sitio permanente para tener nuestro almacén o para construir nuestros escenarios, pero claro, ella no, no llega con lo que tiene, no puede llegar、sí. a más. Pero no hemos tenido nunca ningún problema en decir, necesitamos ensayar, ni de horario, necesitamos estrenar un, hacer un pre-estreno, venirse para acá sin problema ninguno. La verdad es que no. Como asociación, que haya sido quizás la, la persona que, no,、pues、que, sí, más, nos, que más nos ayuda. Siempre. siempre. Además, eso, como tú dices, dándonos todo, lo poco que, ti, que hay allí que ella、ah, nos puede ofrecer,、sí. pero humanamente, aparte, yo que sé, nos anima también muchísimo. No sé.、Mm. Un día, un d í q u é nos vas a decir a nosotros? Sí, ya la, conocemos, sí, sí. Ya、pues、la nuestra, conocemos. Nuestra niña, mi m a p r e Ella viene aquí a este programa de vez en cuando y a todo lo que haya que venir. Porque no tiene más tiempo, si no, haría de todo. Y es muy entusiasta de todo, y la verdad que sí, que es una mujer muy trabajadora. Me encanta, s i d e s p r e c i a a nadie, un encanta. Sí, sí,、uh -huh. sí e、pues, o、no. e n t o n c e s todos los gastos de montaje, de escenario, vestuario, eso corre de vuestra cuenta. Eso de nuestra sí, cuenta. Sí. El primera... Compartir g a s t o s En vez de compartir una cerveza, compartir. <risa> <risa> bueno, también traer.、Bueno, el primer arranque fuerte lo hicimos con el Miles, que hicimos un montaje bastante espectacular.、Eh, nos apoyamos en empresas privadas que fuimos a cambio de. De su, sí. de su imagen en el, libro de, en el libreto de mano y en el, y en el cartel,、pues、pudimos e s p u afrontar el montaje de, del Miles. Luego han repetido, algunas empresas han repetido, y a partir de que nos formamos como asociación, tam, también hay que decir chapó por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, por, por Juan Antonio, que colabora en el área de cultura. Que, Que se ha portado genial y todas las obras que salen, todas. Las, ¿Se las pide? t o d a Sí, las, las pide por adelantado. ...y Incluso sabe de nuestros problemas de financiación y, y nos las pagan por adelantado. Porque hacemos una colaboración de costes、eh, y ...y se porta genial. Y si... ...y gracias a él hemos empezado a hacer estos montajes más complejos que estamos haciendo. La verdad es que tenemos mucha suerte con, con ellos. ¿Y no habéis pensado ir a.? A la feria del Teatro de Palma del Río? Efectivamente, hemos pensado en la feria del Teatro de Palma del Río.、Eh, hemos participado ya dos años en el Festival Nacional de Teatro de Herrera, que, que hombre,、eh, es un teatro más, más serio, no está tan premiada la comedia, pero nosotros vamos, nos, nos acogen bien, echamos nuestros ratitos, sabemos que ganar, no ganaremos nada porque vamos fuera de, de su de tipo、teemática. de concurso. Pero nos acogen bien y vamos cogiendo experiencias y vamos conociendo a otros contactos de otros ayuntamientos, de otras asociaciones. Nos hemos federado en la, en la Federación de Teatro a f i c i n a de Andalucía Oriental, también nos ayuda mucho en, en esos aspectos de darnos a conocer en otros ayuntamientos, en, en otros festivales. Y por ahí vamos saliendo y buscándonos la vida nosotros solos.、Claro. Pero como ganas y contactos tenemos. Pues vamos a seguir p a r ahí, a creo yo. e s t luchando poquito a poco.、Uh -huh. Sí, creemos, creemos en el proyecto y. Eso es lo importante: creer en,、sí. el, en el proyecto. ¿Y entonces habéis actuado en muchos pueblos? Bueno, en muchos en muchos tampoco. El, el pasaporte、mucho. tampoco hemos tenido que sacarlo todavía como grupo. Pero, pero, pero en Cañada del Rosal, en La Luisiana, en, en Herrera, en Fuente, luego. Aquí en Ecija también hay que decirlo que hay otras asociaciones que nos han contratado para hacer los pases. <risa> los amigos de Ecija también nos han hecho una buena mano. <risa> y, y van confiando en nosotros. También hicimos la, la jornada contra, mira, del Día mira, Mundial contra mira, mira, el Alcohol. También nos, nos llamaron la Asociación s o m b r a y Luz y también colaboramos con ellos. Pensamos que es la mejor manera de, de ayudarnos entre todos. Vamos haciendo por lo menos actividades que llamen la atención social. Y el público, nosotras siempre, nosotras que vamos mucho al teatro, siempre vemos poca gente, la verdad,、sí. cuando vamos a los pases estos de la diputación y esas cosas. Bueno, vosotros llenáis, porque yo he ido y siempre <risa> <risa> llenáis. Pero la verdad que en Écija hay poca afición al teatro, ¿no? Sí, sí, hay poca afición y dentro de nuestros estatutos de creación de la asociación, uno de los puntos era el de potenciar la afición teatral en Écija, sea como, como podamos,、eh, ya sea haciendo más obras, colaborando con otros ayuntamientos, haciendo intercambios, incluso llegando el momento de, de crear nuestro propio certamen aquí en Écija. Y a ver si, si por ahí conseguimos que, que todo el público venga al teatro, y si no, iremos nosotros a la calle a, a enseñarles lo que es el teatro y que vayan cogiendo conciencia de, de que es un arte muy especial. Es verdad, no puede ser tan espectacular como el cine, pero, pero tiene un trabajo y, y, una, y una calidad a la hora de verlo hacia el espectador que, que es superior. Y un mensaje, porque precisamente este Augusto Al hace pedagogía a través del teatro, mucho,、sí. sabéis, ¿no?、Sí. Y, en, y en África se hace mucho teatro para mentalizar a la gente contra el SIDA y todas esas cosas. Claro, es que esa sensibilidad no te la va a dar el cine. En el cine, al fin y al cabo, una pantalla, una mujer, un hombre que le dicen corten, repite, toma perfecta, cortamos, pegamos. No sé, a mí me r me encanta s u l t a me e el cine, pero me resulta frío. No me vería yo, estaba, no sé. Me gusta más el teatro, tanto como para todo, como para verlo. Es、eh, eso, la, el, la, el, los sentimientos que te puede despertar una persona que está a 10 metros o 20 metros, como mucho, que estás viéndola como se le está poniendo los pelos de gallina y las lágrimas te lo contagia al final. Mm -hmm. Estás ahí cerca. Hay que tener buena memoria, Miguel. Mira, pues sí, pero se, se tiene. Se cree uno que no, yo me voy a aprender esto, y en la vida, pues te lo aprendes, y te lo sabes, y lo sueltas a su tiempo. De verdad, ayuda muchísimo, en serio. Tiene más memoria que nosotras, ¿eh? Ahí donde lo ves. Ve. Que Tiene más memoria que nosotros, al menos que yo. Tiene más memoria. Sí, pero no se acuerda. Jajajaja. <risa> Bueno, vaya, ti lo único que te falta hacer es teatro. ¿eh? Claro, teatro, teatro ya te ya sabes dónde estamos. Hacer el teatro. Oí. He dicho poesía sin, sin pena saberlo. Y hombre, los p r e c i t o s p ¿Es r o e la primera asociación que existe en Écija? a Como asociación de teatro, creo que sí. Eso. a Forma, formada, formada, formada. Sí, dentro de la arte escénica, pues hay varias. Pero de teatro, creo que somos la primera asociación. Sí. Es una cosa que hacía falta en ¿no? Écija. Porque una ciudad como Écija, con 40.000 habitantes, esa carencia que tú veías que no existía, no, no sé, se echa a faltar, ¿no? Se echan, se echan o sea、falta. que vosotros habéis hecho cubrir un hueco muy importante lo que es la ciudad de Écija. Sí, solo nos hace falta que, que creemos captar a esas personas con inquietudes teatrales para que se animen y vengan a la asociación y, y sepan que tienen una salida. Ya no es. Ya no queda todo solo en el, en el aula municipal de teatro, sino que luego hay algo más que, que tiene otros horizontes, tiene otras vistas.、Uh -huh. y, y tenemos mucho trabajo por hacer y, y lo tenemos aparcado porque primero hay que empezar paso a paso. Tenemos, no por tirar flores, pero tenemos los pies muy en el suelo sobre el proyecto. No pensamos correr y enseguida llegar a un objetivo, sino que vamos marcando nuestras pautas y consiguiendo y ver cuándo podemos dar el siguiente paso. Y, y ahí, si todo no sale bien, quizá montemos algo gordo. <risa> Qué bien. Pero, <risa> es, me da miedo e s <risa> <risa> <risa> verdad que aquí hay, aquí hay una figura importante que es Luis. Luis, Luis, Luis, Luis que, que lleva ya como 15 <risa> años. u e d o e c i r a s a h í aportando él poquito a poco. Y, y, y que, que, que, que ganas de consolidar algo que、pues, costaba mucho, que se encontraba un grupo de personas que es verdad. ...que Acudíamos en el momento que él h a n e c e s i t a d o pero que después no se formaba sí, el sí. grupo. Y además, que está para lo, para lo que lo llame, e ¿eh? d i Sí, sí, vamos, es un incondicion, incondicional sí, que, sí, sí. que lleva muchos años y que desde aquí que no está, pero vamos a darle un gran aplauso por esa labor sí, de sí. teatro. Y Luis no está porque precisamente estamos montando escenario para el sábado, que yo tendría que estar con él, pero hemos estado para acá y. Eh, y, es verdad, sirve, y para, labor. sirve para cualquier cosa. Es una t e x t o r a A Coray. A las seis y media.、Sí. Seis y media.、Sí. Era una hora un poco introspectiva para el teatro, pero luego a las ocho sigue habiendo otro grupo que hace teatro de calle en el salón y vamos a enlazar todo para ver si podemos hacer una buena tarde de teatro. ¿Perdona, hay teatro en la calle? Hay、sí. teatro en la calle a las ocho de la tarde. ¿De, ¿De vosotros? No, no. no, de alguien un, fuera? de、grupo. la Diputación. Sí, es un grupo de, de, de danza de la Diputación del Circuito de Teatro. No lo hemos visto anunciado, ¿verdad?、Eh, porque、oh, creo que han、no、empezado a poner los carteles hoy. hoy. Sí, hoy lo hemos recibido nosotros. ¿Qué te voy a contar? Eso cuesta, ¿eh? <risa> cuesta que no nos enteremos de las cosas en Ecija.、Sí, sí, no sé cuál es el sistema.、Eh, desde aquí en la radio siempre buscamos qué es lo que ocurre en nuestra ciudad para anunciarlo. <risa> pero tendremos que hacer entre todos algo que, que nos enteremos. Porque、sí. cuesta mucho, ¿eh? Esa es una de las causas por l o que decías tú que iba poca gente al teatro en Ecija. Aparte de que haya más o menos interés, es que mucha gente no se entera, de verdad. Hay un defecto publicitario y. Y hay que estudiar la base para su s e n g r a d o Claro. Sí, porque también los sitios donde se pegan los carteles y tal, no son a lo mejor los más. p o hay veces. ¿no? Vistosos los más adecuados. Nosotros no, también. El, el que los tiene ya v i c h e a d o s sabe、claro. ya dónde está. Sabe dónde. Ya voy a ver qué ponen esta semana, pero el que le tenga que sorprender. A mí me ha n dicho que me doy una v teatro, y pues yo me enteré a porque a mí ya, ya, y a mí nos gusta el teatro. Es、eh. verdad. Pero. <risa> No, no, no de de todas formas, este año han mandado a los centros, a los colegios y eso, han mandado una propaganda y bastante. Sí, con sí. lo que todo va, lo del mes lo de marzo, ¿sabes? e s a programación. Sí,、todavía. se están viendo programaciones、mm. todos los viernes que hemos visto. Mira, ha habido ya、mm. un intento y está. Esa cosita aparte, por ejemplo, conmemoración del Día Internacional del Teatro, pues no nos habíamos enterado. Sí, pero, pero bueno, ya nos hemos enterado. Esto... Venga, vamos a tirar adelante, vamos a escucharlo y vamos a asistir. Loli, esto también está bien, ¿no? Pero es muy escueto. Porque aquí parece que esto y esto es igual, ¿no? Es un poco confuso. La verdad que el otro día, comentándolo no, con Jara,、sí. eh, nos confundimos. Empezamos a ver de otro pueblo. No, pero hay <risa> varios、no、pueblos deja, y te contamos.、Sí, sí. Han hecho unos folletitos de la l e c e Vale, vale. Entonces, no, se le, está notando, se le está notando que están poniendo más esfuerzo. Quizás mal organizado, pero están poniendo más esfuerzo. Lo que pasa es que tampoco quiero criticar mucho, porque luego dicen que, que, que sigue diciendo las cosas como son. Pues sí. Pero la verdad es que sí, hay que reconocerle que cierto esfuerzo están poniendo. Bueno, o, hay. O un... Organización, eso también le haría falta, y con eso pienso que el teatro de Necesa ganaría. Y creerse más que lo que. Que se pueden hacer más de lo que piensan que, que pueden hacer.、Sí. Una vez conseguido eso, todo es funcional y, y podemos demostrarlo que sí. Hay un, hay un consejo municipal de cultura, ¿no? No sé si estáis vosotros ahí. No. no. Nosotros somos el c u r r i t o Sí, nosotros somos la parte del currrito, la, la que trabaja mucho y. Que... No sé, yo leí hace poco que habían hecho las bases, de, las bases no se dice, el estatuto de, del, centro municipal de, del Consejo、sí. Municipal de Cultura y que debe de funcionar ya pronto, y es un órgano de participación precisamente de las asociaciones. Pero la verdad es que no sé si se ha reunido y si vosotros no lo sabéis. Bueno, el año pasado recordamos que desde Cultura nos convocaron a las asociaciones distintas de Ecija si queríamos hacer un convenio con ella, con el ayuntamiento, para claro, poder claro. vender las entradas. Algunas asociaciones s e aceptaron ese convenio, otras dijimos que no podíamos porque no, veíamos, no, lo, no, no lo veíamos bien, en aquel momento no era el momento. Entonces van habiendo intentos por parte de la delegación de cultura de querer promocionar todo esto. Sí, sí. quizás no se encuentra la manera adecuada, ¿no? Que eso tampoco, yo pienso que también la gente. Bueno, es fíjale cuesta ir a los cielos. No vamos a, a cargar las c n t a Es fíjale exacto. cuesta ir a los cielos. Porque es、sí, sí. si、un poco raro, o Como lo que nos da. Ima, como tú has dicho, la、ah, persona que se interesa por qué ocurre en mi, en mi ciudad lo mira,、sí. lo busca, ¿no? Sí. Y, y, y te enteras al final. Pero, h í j a le e c u s t a le cuesta de por sí. Pero sí es verdad que las asociaciones deben de participar y, y seguro que vosotros tenéis un montón de ideas que no tienen los políticos, ¿no? Porque estáis en eso y se os ocurri ocurrirán muchísimas más cosas. Pues sí, a veces parece más problema de s o r b e r a que de otra cosa. Porque sí es verdad que si e s c u c h a s e n m á s a las asociaciones, a cualquier tipo de asociación, pues. Sacarían más provecho de sus actividades, que a veces pueden parecer des desmesuradas en cuanto al volumen, pero luego los resultados no llegan. No llegan porque es que no, no escuchan, no, no han atendido bien a las solicitudes de las asociaciones. Que haya un órgano así de ese tipo en el que las asociaciones puedan hacer llegar su, su voz a los órganos de gobierno, pues serían geniales. Sería, la verdad es que nosotros estaríamos encantados de participar en,、eh, en algo así. Nos pasó como. Con, con la idea del de, año, año pasado, pasado de,、eh, de, de, sí, de vender、sí. entradas y demás, nosotros, ah, tampoco ah, entramos, ah, nosotros tampoco entramos en ese, en ese acuerdo que, que planteaban. Las condiciones ni nos parecían las adecuadas, ni el resultado lo veíamos claro. Y nuestro trabajo en ese momento estaba hacia, destinado hacia, hacia otro sitio. Hacia Ocurre que las personas,、lugares. a lo mejor tú piensas que tienes un tiempo determinado para dedicarle a la asociación y que. Estás limitada como asociación, estás limitada en una serie del de, en tiempo.、Sí. Entonces d i c e s Mi tiempo lo siento, pero yo no puedo ir por ahí. Entonces yo no puedo aceptarlo. Eso, pero nos pasó, por ejemplo, en nuestra asociación de mujeres y hierba buena.、Ah, Determinamos、sí. también de eso que veíamos que nuestro tiempo pff, no. No podíamos ir por ahí porque no lo teníamos. Exactamente, y el tiempo que tienes para que viva la asociación. No... Tien... Tu asociación tiene que vivir tiene que vivir de un trabajo de gente.、Y、si no tienes más tiempo, no puedes desviar esfuerzos. Los SMS, estos que, que cuestan, los mensajes, hay, unas, hay、sí. un. Un sistema de mensajes en, en Écija a través del ayuntamiento que bien te dicen cuando sale una hermandad, cuando entrará, a ver cómo puntualmente vamos a estar informados. s n o s parece estupendo? Entonces, también, pues que nos informen cuando hay un teatro, cuando hay un a r s e n i s r v i c i o de eso? ¿no? Existe, no, sí, sí, es sí. Entonces, vosotros va,、mm, os digo que cuando llegáis ahora a teatro, que lo hagan pasar por el SMS. Este, y que a las seis y media en el Teatro Municipal, nuestras, las asociaciones creo que debemos demandar uh, uh, esa, ese servicio que existe.、Claro. Entonces vamos a utilizarlo.、Sí. Por cierto, ¿cómo se llama la obra? Esta obra se llama PPP, <risa> es la pequeña pieza psicopática. Que, ahí suéltate ya con el nombre, que ya sabes por dónde t i e n e que tirar. Porque... ¿Qué nombre le o h p u e s t o yo? Eso es <ríe> cosa <ríe> <esposa> <ríe> del autor. PPP. e Bueno, pues la verdad es que estaríamos hablando con vosotros muchísimo tiempo, pero este programa en teoría tiene una hora de duración. <ríe> Os emplazamos para que vengáis otra vez y hablaremos aquí de la obra. Eso, eso. Y cuando estrenéis otra vez. ...que Vengáis y nosotras encantadas、Gracias. de que... De daros e d la oportunidad de. No sabemos qué audiencia tenemos, pero nos han oído en Nuevo México, no me ha dicho ...me ha dicho Sema, porque como nos oyen por internet, pues nos oyen. Y, y allí, allí nos entienden, ¿no? n en Nuevo México. <risa> ¡Hola, Nuevo México! <risa> Así que si queréis saludar a alguien que esté lejos. Os pueden escuchar estupendamente. <risa> pues muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de dar a conocer nuestra asociación, de dar a conocer también el Día Mundial del Teatro. Y que. Asociación somos y para ayudarnos estamos. <risa> que bueno, que tengáis mucho éxito ¿eh? Eh, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta bot, la próxima. m o n t a mierda, mierda. <risa> <risa> ¿Os gusta leer? Mucho. Bueno, pues espera, ten, si no tenéis prisa, esperad un momento que aquí tenemos una sección dedicada a los libros. t o d o están los libros. t o d o están los libros. Todo, todo. t o d o están los libros. t o d o están los libros. Pues、en esta sección siempre recomendamos un libro y le damos la oportunidad a las personas que vienen invitadas, si han leído alguno últimamente, que lo recomienden. ¿Tenéis alguno? Yo, el último que he leído, ha sido Vivir para contarla de García Márquez. Y nunca me han gustado las biografías, pero hay que reconocer que García Márquez escribe, escribe muy bien y, y sabe contar su vida de una manera muy interesante. Y me ha parecido un. Un libro muy entretenido y muy recomendable de, de leer. Yo lo he leído, muy interesante. Pues yo tengo, he terminado uno que me ha encantado: El Viaje del Elefante Saramago.、Ah, Tremendo.、Sí. Es una maravilla d el i b r o s ¿sí? sí, sí. Es la forma en que tiene que vivir Saramago, que a mí particularmente me encanta. De eso hablábamos el otro día. Y lo recomiendo、día. también. De Saramago, que hay gente que le gusta mucho, le sí, encanta, sí, y otra gente no que, lo puede leer. Que、no. Eso de que, va, de que no ponga puntos, ni, ni c o m a <risa> ni nada de eso, No da igual. Pues habéis leído, yo iba a recomendar hoy uno que se llama Seda, ¿lo habéis leído? De Alejandro Arico. Es un libro. Muy cortito, que se lee que se lee muy rápido, y es la vida de un comerciante que se llama Hervé Joncourt, que vende seda, va a Japón a vender seda desde Francia. Y es un libro que es pura poesía, ritmo, parece que tiene música, de verdad, es un libro precioso. Os lo recomiendo que lo leáis, porque a mí me encanta. Yo siempre le digo a mis amigos y a mis amigas, Digo, para ver si sintonizamos, te voy a dar este libro. Si te gusta. <risa> Porque hay gente que no le gusta, ¿eh? Y la gente que. Y mucha gente dice, ¡ay, sí, que me gusta! Digo, bueno, pues. Ya está. Es muy bonito. Se llama Seda y es de Alessandro Barico. Y también recomendamos una película. El otro día vimos, vi yo, Los Abrazos Rotos de Almodóvar. La verdad que no me gustó mucho. A mí tampoco, la verdad. ¿Tú también la viste? Una típica de Almodóvar, pero que no hay de nada. Como un culebrón, toda... ¿verdad? Culebrón, Culebrón de Almodóvar.、Un、culebrón y un poco pesada, pesada ¿verdad? Pesada, sí. Además, no tiene ni esos gags que tienen otras películas. Que Por son... ejemplo, la, la, la famosa aquella de. que se me ha ido.、Uh -huh. <ríe> la, de Almodóvar. Todos el... ¿Volver? ¿Todo se el... venga? El... a l borde? ¿Volver el... al borde de un ataque de nervios? No. ¿Te p i l u ó el c i b o La última que. Volver. Volver, e s a es la verdad, es la única que a mí me gustó de l modo. Yo no sé por qué. A mí esa me gustó. A mí es que mucho. no me gustó t a n t o Siento mucho la fama que tiene y todo Pero, pero no, ¿verdad? No. no, pues volver es genial. A mí sí me g u s t Sí, sí, sí. La verdad, volver. Tenemos ahí una música de. de Volver, ¿no, Osema? 私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私の身体は、私 私はあなたの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 全てが緩いの時の時 a 時の時の時の時 del tiempo platearon mi の時の時の時の時の時の u の時の時の時の時の時の a の時の時の時の時 e 時の時の時の時 s n の時 a 時の時の e の時の時の時の時の時の a の時の時の時の時の la sombra 時の時の時の時の時の時の時の時の時 v i の時の時の時の l の時の a の時の時 a 時の時の時の時の時 e 時の時の時の時の時の時の時 o 時の時の時の時 でも見ると、この時の時の時は、この時の時は、この時の時は、この時の時は、この時の時は、 タッディオテンプラノディティネスオアタッ。Y aunque l olvido que todo lo destruye haya batido mi vieja ilusión、うわどー escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón。Volver! もう <Well, S 2> <well, S 1>、pues、これ。 Es, nuestros invitados se tienen que ir, lo sentimos porque nos gustaría que nos ayudarais a comentar las noticias finales. Pero es lo que he dicho antes, esperamos en otra ocasión. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Javier, muchas gracias y que haya suerte. Y muchas gracias, Inma. Igualmente. Y esta es vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, pues nos estaban diciendo en nuestros amigos y nuestra amiga que también tienen una página web que se llama plateateatro.com. Punto es. es. Punto es. Uy, perdón. Ustedes perdonen.、Bueno. Y vamos ya con otras noticias porque nos, ya nos viene el tiempo un poco corto. Por ejemplo, tenemos por ahí que la semana pasada fue el Día del Padre, y con ese motivo hay una iniciativa a través de internet para pedir el permiso de paternidad igual e intransferible para, para los padres、eh, biológicos y que adopten ante el Parlamento Europeo. Quiere decir que si ahora los padres tienen 15 días de. ...quince días de permiso de paternidad,、eh, se pide que tengan el mismo tiempo que las madres. Y así los empresarios no tendrán ninguna excusa para decir que una mujer trabajando no es rentable. Eso es una vieja reivindicación feminista, ¿no? Que se hagan cargo los padres también de los niños y las niñas. Sí, pero de todas formas, eso no está todavía previsto. Está previsto, dice, en un plazo previsto de seis años. Ampliarlo a un mes, porque en realidad son trece días más los dos que le dan y demás. o sea que... Ya, pero que hay una iniciativa de gente solicitándolo. Y yo, ya ahora con que hemos hablado, que has hablado tú de lo del Día del Padre, yo, tal y como está la situación hoy, yo pediría que no se celebrara tanto el Día del Padre, porque. Hoy tenemos muchos tipos de familias, muchos tipos de familias, entonces hay niños y niñas más sensibles ante este tema. Entonces hay que celebrarlo con mucho cuidado. Sí, es verdad, sí es verdad. O sea que... En los colegios a veces se habla se del día habla, del padre y sí, sí. hay niños y niñas que no tienen padre, por、El、lo menos, menos conocido.、Hombre. Lo tienen conocidos, o se ha separado, muerto. O se h a c e cargo de ellos, su padre. Entonces, hay que tener mucho. Yo mismo sí te hubiera celebrado mi tiempo. ...o...、Oh. Yo、antes. no lo tenía.、Oh. Uh -huh. aunque, eso bueno, ese, aunque eso dice. Eso que... ...eso、no. es... <risa> dentro de los problemas que hay、uh -huh. con esta celebración, es un problema menor. Es que hay otros problemas que, que son ¿no? más, más graves, porque hay niños. Que dice que tienen dos padres, el padre que lo está cuidando y su padre biológico. Bonito, a、eh. Y ahora aquí le doy el regalito. El regalito. Es Pero e s t o d i c e que lo inventó el c o r t e inglés, ¿no? si、pa, el, para los regalos. Si el padre biológico <risa> se porta más, dice: No, yo es que yo, esto no lo no, quiero. No, ...no lo quiero... Yo, porque、claro. yo sé porque ha habido niñas sí, sí, en el、sí. centro、Exacto. que han rechazado y han dicho que ellas no hacían regalo s de padre. Hombre. Bueno, hay una noticia que me ha hecho mucha gracia, que es que ahora、eh, se ha declarado un, se ha reconocido ha un síndrome, como、claro. una enfermedad de, los, de algunos de los padres, que se llama el síndrome de Cubad. Tú que sabes francés, Loli, Cubad.、Sí. Okay. Significa incubar o criar, incubar o criar, y afecta a algunos padres durante la estación. Además, hoy ha salido un heterosexual que está embarazado. Ole. ¿Se siente embarazado? No, no, no, no se siente embarazado, está embarazado. ¿Y eso por, cómo es? Porque,、eh, perdón, un transexual.、Ah. Porque era una mujer y a los 18 años no habrá tenido su órgano interno de mujer y entonces, a, in vitro, lo que sea, y le. La、tiene con su pareja salido y el primero fue en Estados Unidos y ahora el, el segundo aquí en España. No, pero estos que tienen este síndrome sí. no es que estén embarazados, no, no, ya, ya, ya. es que dicen que tienen náuseas, que no duermen. Los síntomas, los mismos síntomas de la mujer se identifican tanto.、Sí. Y, y el otro día venía un artículo muy gracioso de una mujer y decía: Lo que nos faltaba ya, bastante tenemos nosotras con nuestros nuestro mareos, nuestra fatiga y nuestras cosas para que ahora a g u a n t a m o s a un tío que también tenga caprichos,、no. que tenga,、eh, sí, sí. tenga fatiga y que tenga todas las cosas. Y además dicen que uno de cada cuatro hombres consulta al médico para estos síntomas, que no es. Y, y empieza a, a reconocer esos síntomas a partir del tercer mes de gestación. O sea que tiene, como h a dicho, cambio de humor, náusea, vómitos, antojos, aumento de peso, cansancio, presión arterial baja, calambre en las piernas, dolores abdominales similares a las contracciones uterinas. e t c t e r a No sé pues, si, si viene a decir que siempre decimos que cuando estás embarazada que se solidarice contigo, pero ya hasta ese extremo me parece que no, ¿no? <risa> es que ahora. Si hay pocos niños, vamos a tener menos, porque ya el padre、sí. si tiene que sufrir tanto se、sí. <risa> lo pensará dos veces antes de ser padre. Mira, a y a d e m á s hay、ah. investigaciones serias que no es cachondeo ni n a a mí, no. No <risa> a mí es... me cuesta trabajo creerlo. Sí, sí. <risa> bueno, pues también hablando del día del padre, hay un... ha salido el nuevo cosmético, ACSE Cuero, ¿lo habéis visto? <risa> Últimamente hay muchas cosas para el hombre ya. <risa> y dice que este cosmético ha dirigido al hombre、sí. rudo, porque ahora ya nos van a cambiar el hombre metrosexual, que estábamos ya acostumbradas a, a que habían fomentado la imagen del hombre metrosexual, el que se depila, el que es、sí. más tierno, el que es más femenino, digamos. Y ahora、eh, la, la marca esta, Axe.、Sí. Pues ha sacado un producto que se llama el secuero y está fomentando la imagen del hombre rudo, o sea, el, bueno, el bruto. Vamos. s i me explico yo. ¿Transensual qué? ¿Hombre mujer o de las dos cosas? e x p l i c a r n o a mí por que yo. ¿Transensual es? En este caso, este、sí. que ha salido hoy en、eh. la noticia, es un hombre. Se ve y físicamente es un hombre, pero por dentro es Una mujer. Una mujer. Lo que pasa es que se ha operado, se ha puesto, se habrá puesto hormonas bueno, es que、no、y se ve、bien. físicamente un hombre. Porque hay personas, como dicen, que le gustan los mismos los hombres que las mujeres. No, no, eso、esto、es otra es, cosa. Esto es mi tiempo.、Mmm, esto, ¿no? es, usted decía abujarroni. ¿Cómo? Abujarron. a b u a r r o n Que le gustaba los mismos los hombres que las mujeres. Es que yo y como Adorlai hace n y o Estos se no, llaman ahora bisexual. e s Bise,、sí. Ya es más fino, hombre, está más fino que el oli. <risa> ¿Qué es el oli? Que es abuarro. Abu <risa> bueno, más noticias por ahí, que、Eso. vamos ya cortas de tiempo. Bueno, pues vamos a decir las noticias que tenemos para este fin de semana. Las convocatorias, ¿Convocamos? ¿no? Para...、Pues、¿O tienes、no, tú algo no, no, más? Hay、no, no, sí, un montón, pero es un p o q u t o duro p u e d e ser. Pues vamos a decir que el viernes tenemos teatro en el Teatro Municipal, la obra Cinco Horas sin Mario del grupo La Síndrome Teatro.、Eh, después. Eso es el viernes a las nueve. El sábado, yo tengo por aquí que el sábado a las doce y media se inaugura la exposición de fotografía y pintura de Ramón Soto y Agustín Martín, Aromas de Cuaresma,、eh, en el tenis club, que lo organizan los amigos de Écija, y que a la una en, también en el tenis club. A, también organizado por los amigos de Écija, a la una, inauguración de la sexta muestra del concurso de fotografía Cerdar i c o Debemos decir que este señor es un, un señor de principios d e siglo, un gran fotógrafo, y ahora、pues、podremos ver su obra aquí en el tenis club.、Eh, y que por la, a, por la tarde, a las ocho de la tarde, habrá un concierto de la banda Santísimo Cristo de Confalón y coro de voces masculinas en el, la iglesia de San Francisco. Que la banda ha recuperado, esta banda, que su director es Miguel Aguilar, ...pues ha recuperado una partitura de las siete palabras que la, está hecha por el organista de Santa Cruz, don Manuel Guerrero, en el 1927. Esas son las convocatorias que tengo yo. Aparte, vamos a repetir también que a las seis y media, el sábado, podemos ir a ver a Platea Teatro. Y que a las 8 en el salón, pues vamos a ver teatro al aire libre. En la calle. También el viernes se inaugura en la Casa de la Juventud una, una exposición del Instituto San Fulgencio con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se llama Por ella, en la Casa de la Juventud. Y también el día 2 de abril hay un autobús, para, también organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Para que la gente que quiera a p r e n d e r a hacer certificaciones digitales y registrar. Eso más que todo comentaron cuando salió la noticia en la televisión municipal, hablaban de empresas. Y asociaciones sí, también pueden s Asociaciones, puede... sí, pero una persona así particular, creo que no. Con、bueno, los dos d a b r i y te, la de Zuleya, en el teatro, teatro San Juan hay teatro.、Mm. Sí. Pero es el día 2 de í a d abril. ¿Y el de abril día tú también has dicho el día 2? Sí, sí, el día 2. El día 2 de abril, sí. El sí. Día de abril. sí.、Uh -huh. Que me dio e e l o l i que es por invitación, que dará ella invitaciones. Sí, y bueno, y hay un cuentacuentos también el, el sábado por la mañana en el salón que lo, organiza, lo organizan nuestras amigas de la Galatea, del Rincón Lector. Sí. Mi niña ganó,、eh, mi novía ganó el primer premio correcto. Es verdad. Es verdad, t e、eh. n í a s que haberla traído a hablar aquí? Hoy, no, el, próximo, yo, el yo, próximo día. La Laura l a sí tiene ganas de venir, pero ella no está sé. ahí. Sí. Sí. ¿Qué? sí, como siempre. Quedó de primera, ¿no?、Eh, primera, como siempre. ¿Cómo se llama tu nieta? Mi nieta se llama Noelia Rosa Mije. Muy bien.、Pues, Estás corriendo desde、eh... que tenía siete años y hasta la presente de traer los primeros premios siempre. Hubo mucha participación, ¿eh? Sí. Sí, sí, se vio mucha. ¿Hubo mucha, mucha participación、eh... Valle? Sí, sí, hubo. Sí, hubo、ya. hasta los chiquitillos. <risa> y el domingo por la mañana hubo una, la, la, una carrera, la, la carrera, bici, carrera de, de, de, bici de bicis. Sí, organizado por el Centro Comercial, ¿no? p A r a conmemorar、sí. el Día del Padre, por sí, lo visto, algo nosotros, así de ajeno. Nosotros、viajero. no Nos fuimos a, a. Y en, a, en el Parque Infantil, FEAMPA a... organizó también un、sí, arroz popular y algunas actuaciones del Conservatorio. Nosotros lo vimos pasar por donde, porque íbamos para pa quitar la exposición de los cuadros, de cuadros, que los quitamos el domingo. Uh -huh. Bueno, pues la próxima semana hablaremos de, del gobierno, como decía Típico. Hablaremos de la Semana de la Paz en Marina Leda y hablaremos de otra noticia que no quiero que la dejemos: que es el, el borrador de. El borrador de un proyecto de modificación de la ley de extranjería y de asilo, que me interesa mucho hablar de eso. Así que prepararos y estudiar. y、pues、Y hablaremos de todo eso. Este fin de semana vamos a e a r a poco tiempo. Ya, ya. Sí, porque debemos decir desde aquí que nuestras compañeras se van a un encuentro a Almería de, organizado por el sindicato Ustea. Ya nos explicarán la semana que viene qué ha pasado. Sí, además, t e n d r e m o s también la próxima semana a María Perianes, que ha estado en un encuentro de la memoria histórica y tiene cosas muy interesantes que contar. Lo que pasa que hoy no ha podido venir. Vamos a tener que hacer dos, dos, <coughs> más, dos o tres programas. <coughs> bueno, y decir que además de escucharnos en la FM en el 93.4. Nos podéis escuchar en radioecija, no, fm-radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog, nuevo blog, que nos veis、eh, también las imágenes, nos veréis las imágenes, que se llama Las Somos y Todas. Y os esperamos la próxima semana. Valle, muchas gracias, te esperamos. Gracias a ustedes. Y a ver si tomamos unas copitas. A ver, e r Que esta una cervecita. <risa>、eh, Toñi, hasta la próxima semana. La próxima. Y Loli, hasta la próxima semana. <coughs> y a nuestras personas que nos escuchan, decirle que le esperamos la próxima semana en nuestro programa. a la l a s somos, somos todas! todas. <coughs> よっ